Radio Circuito San Juan presenta Diana Rodas Eduardo Vaca y unos chistes sin gracia Aférrate a tu silla y prepárate a escuchar Vuelo 810 A partir de este momento, se apagarán los televisores Se apagarán, dije El viento callará y tu papá dejará de rocar. Atención Falta 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo. Guatemaltecas y guatemaltecos. A partir de este momento. Inicia, vuelo 810. Para todos los ciudadanos y ciudadanas de San Juan, Zacatepec. Y para el mundo entero. Buenas noches.